Los que van de Clermont a Covina topan con un camino pésimo que tiene siete jornadas de longitud, durante las cuales no se puede conseguir agua en absoluto sino en determinados sitios y en escasa cantidad. Además es salobre, amarga y de color verduzco, así que antes parece jugo de hierbas que agua, por lo que nadie puede beber de ella. Quien toma un sorbo de inmediato sufre flujo de vientre y casi por cada trago se ve obligado a hacer diez deposiciones. Lo mismo le ocurre al que come una pizca de sal que se obtiene de ella. Por esta razón es preciso que los viajantes se ven consigo agua potable. Los jumentos beben muy contra su voluntad aquella agua amarguísima y cuando por el apremio de la sed se ven forzados a hacerlo sufren igualmente flujo de vientre. No se encuentra en el desierto ningún lugar poblado ni de hombres ni de animales salvo de asnos salvajes por la falta de agua y de alimento. Covina... Es una ciudad grande donde hay abundancia de hierro. Se hacen en ella bellos y muy grandes espejos de acero. Se elabora así la atutia con la que se curan los ojos y el espodio. Se obtiene de la siguiente manera. Cuando descubren una vena de tierra indicada para ello, la ponen en un horno cubierto de una parrilla de hierro. El vapor que sube de la tierra incandescente y se adhiere a la parrilla es la atutia. mientras que la materia más densa que queda en el fuego se llama espodio. A la salida de Covina se encuentra un desierto que tiene ocho jornadas de longitud, donde la aridez es extrema, pues carece de árboles y de frutos, sus aguas son amargas y las asémilas las beben muy reacias. Es preciso en consecuencia que los viandantes lleven consigo el agua. Después se llega al reino de Timochain. ...donde hay muchas ciudades y aldeas... ...la región se halla en los últimos confines de Persia al Aquilón... ...hay allí una gran llanura en la cual se encuentra el árbol del sol... ...que en romance llaman los latinos árbol seco... ...es un árbol grande y muy copudo... ...que tiene hojas blancas por un lado y verdes por el otro... ...no produce frutos pero da bayas como castañas... ...en cuyo interior no hay fruto ninguno... La madera de este árbol es fuerte y resistente y de color amarillo, como el boj. De un costado de este árbol, en un compás de diez millas, no crece otro árbol. De los otros lados del mismo no hay árbol en absoluto en cien millas a la redonda. Allí se cuenta que se libró la batalla entre Alejandro y Darío. Toda la tierra del reino de Itimochain es habitable, fértil y abundosa, goza de un aire templado. Tiene hombres hermosos y mujeres hermosas, no obstante, todos adoran a Mahoma. LO QUE ES LA CIENCIA